quita, los paticones. Un número y una prenda que todavía no se puede ver. Después de que descubran la primera, recién ahí podrán mirar la segunda dos descubran la tercera y en esto de ir de un lado al otro en los temas que nos interesan eh, estamos ahora está creo que no no se imaginan lo que viene después de escuchar esto eh, que es conversar con un actor de teatro sobre un espectáculo infantil que se puede ver y que hay que estamos recomendando llevar chiquilines eh, que se llama las aventuras de Serafín pero es agustín urrutia este actor al que tenemos ya en contacto. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos de que se esté presentando un espectáculo para niños sobre sobre Serafín, que después eh. sabemos que es J. García, pero eh. queriendo que vos nos cuentes, ya que tenemos este privilegio de conversar contigo, eh, que nos cuentes cuál es la idea con la que nace eh, hacer este espectáculo, presentar este espectáculo. Bien, bueno, eh, Las Aventuras de Serafín es una obra que hacemos ya hace 11 años sí. en, en Teatro Sobre Ruedas, que es nuestra compañía de teatro itinerante, es una compañía que con la que eh, viajamos y vamos a las escuelas, a los centros culturales, también a salas teatrales, eh, y, bueno, y montamos el espectáculo ahí. Nuestra eh, postura principal también es que siempre hayan a, obras de autores nacionales. En este caso la obra es de... Patricia Fray y Pablo Dive el texto teatral basado en la vida y algunos cuentos de Serafín J García. Eh, lo que une a esta, esta estas historias de él tanto la, la historia vio algunos datos biográficos más algunas anécdotas de sus cuentos es la, la búsqueda del don no de, la búsqueda del don de cada uno esta, esta historia. Sí cuenta cómo Serafín, siendo niño, empieza a descubrir que le gusta la escritura. Está también junto a su prima, que es Valentina, que ella también está descubriendo cuál es su don. ¿no? Y entonces en esa eh, en esa búsqueda, la abuela de, de ellos le pone ciertas pistas para ir descubriendo esto. ¿Por qué está esto del don? Porque eh, Teatro Sobre Ruedas lo que siempre intenta es transmitir valores humanos, trabajar sobre valores humanos y sobre puntos que a nosotros nos interesen eh, debatir y luego también compartir con los niños y niñas. Hmm. Eh, ¿Cómo se hace, te digo, en estos días previos, releyendo un poco a Serafín J. García para conversar contigo, ¿cómo eh, Uno, por supuesto, enseguida que te lo nombran, por la escuela de Sistacuruse, sobre todo los que son uh -huh. más viejos, ¿no? No sé actualmente qué pasa con Serafín J. García en la escuela, pero ¿cómo se lleva a los niños de hoy aquel Serafín, eh, uh -huh. con, hasta el lenguaje que usa? Es un lenguaje okay. de la época, es un lenguaje uh -huh. recio, ¿no? Eh, uh -huh. Impresionante. Sí, sí sí sí. bueno en realidad ahí la, la traducción a, a, a un lenguaje teatral eh, tiene que ver también con con buscar los puntos de interés y, y la mirada de ese niño no como pensando bueno ese eraín niño no, no. Sé era fin ya que, eh, no es un Serafín escritor que ya eh, está consagrado y que tiene su experiencia, no, al contrario, es el, es el niño Serafín que está descubriendo esto de la escritura y entonces, bueno, por eso ahí también aparece y, la bien. música, aparece la rima ¿no? como, como herramienta y él explora con esos recursos, pero como un niño, no, no como Ay, no, no como un ahora. escritor. Claro, claro. Y ustedes se encuentran, eh, ¿qué respuesta, ya que vienen hace tiempo haciendo esto, qué respuesta a los chiquilines y en los grandes también, no? La respuesta es muy linda, la verdad, porque eh, la obra es una obra con mucha sensibilidad. Eh, que, como ya les decía, tiene música, tiene coreografías, tiene un texto que, bueno, que también maneja como esta sensibilidad y curiosidad de intereses de los niños, ¿no? Y de y de las personas, también de los grandes, porque todos tenemos, o sea, podemos seguir descubriendo nuestros dones hasta sí. hasta morir, ¿no? Que claro. Toda la vida pueden aparecer nuevos nuevos intereses, nuevos dones para para trabajar. Y y la respuesta siempre ha sido muy muy grata. Además nosotros hacemos teatro foro. Nosotros luego del de la función Compartimos con los niños y las niñas Para que ellos puedan eh, comentar Que puedan preguntar Que puedan eh, sugerir cosas Entonces en ese intercambio también eh, Descubrimos un montón de, de de miradas Y de inquietudes que para nosotros Capaz que ni siquiera las hubiéramos pensado O que cosas que son eh, Capaz que muy conocidas O muy habituales para nosotros Porque somos personas de teatro Para los niños es algo nuevo Es novedoso Y, y entonces, bueno, ahí también eh, está ese intercambio que es muy rico para nosotros y que también nos ha ayudado a crear nuevas obras y nos ha ayudado a, a, a mejorar siempre también, ¿no? Sí, es muy interesante esto de recurrir a, a los autores directamente, ¿no? En este caso autores nacionales, sí. pero otros también. A vos te hemos visto en, en tu carrera vinculado a grandes autores como en este sí. caso pero Felixiberto eh, sí. Shakespeare, eh, mucha también. cosa vinculada a sí. autores Sí sí bueno eh, he tenido el privilegio de, de de contar con equipos y con grupos también interesados en en explorar esos esos grandes autores eh, y, y bueno siempre es muy muy lindo y y muy estimulante pensar que el teatro es una forma también de vincularse con la literatura, ¿no? Sí. sí. Eh, es porque es eh, principalmente eh, parte de ahí, surge de ahí, eh, y, y bueno, entonces, eh, eh, como que ese mundo es muy nutritivo, para sí. mí siempre es un, un gran un gran placer. Claro, claro. Eh, porque pasa que con los nuestros a nivel de la música es como que es más fácil aunque tampoco ha sido un camino de rosas, ¿no? Pero vos sí. ves que se los recupera, se los trae a nuestros días, eh, seguramente ah. porque la música ayuda, pero en el caso de, de los autores del vinculados a la literatura, no es tan común, y, y ves grandes nombres que van quedando para atrás. Sí, bueno, ese es, es, un, es un trabajo que, que siempre cuesta un poco más, tal sí, vez, sí. Eh, el, el el interés y el y el y la admiración por, por por todo lo que se genera acá en Uruguay que hay una hay una proliferación autoral y artística en general que siempre está bueno mirar un poco para adentro no Sí, eh, sí. siempre está bueno reivindicar a nuestros artistas actuales y de todos los tiempos claro y claro. eh, pasando eso no decir bueno a ver eh, qué autores eh, qué autores ¿Qué, qué dramaturgos y dramaturgas ha habido hoy en el teatro, qué músicos y músicas están tocando en vivo hoy, hoy, qué qué, qué cine se está haciendo hoy sí, uruguayo, sí, sí. hay que hay mucho, ¿no? Eh hay que sí. Eh, sí, es como siempre está bueno intentar compartir, eh valorar eso y y, y contagiar también. La Yo siempre bien. digo, eh cuando cuando vean algo de un artista uruguayo que les guste, compártanlo. Eh, que recomiendenlo no porque lo, porque después hay muchas cosas que ya son mucho más conocidas que tienen un montón de prensa atrás que tienen un montón de, de que son industrias como el cine eh, no el, de, el norteamericano Hollywood o lo que sea no como sí, o producciones sí. que son muchos más o Netflix o lo que sea entonces eh, yo siempre siempre digo bueno si ves algo de un artista, un artista uruguayo, uruguaya que te gusta, que lo viste, te gustó, recomendalo, compartilo, sí. eh, es, contagiemos eso. Está muy bien. Eh, ¿Estuvieron en 33 con estas aventuras de Serafín? Estuvimos en 33, estuvimos eh, en muchos lugares de, de Uruguay, pero sí, estuvimos en 33 en, en varias oportunidades tuvo especial con otras obras. Sí, claro, hubo algo muy muy muy significativo estar ahí con con Seracín, con en, en el mundo de Serafín. Claro, claro. Exactamente. Bueno, eh la obra está recomendada para niños de entre 3 y 12 años. edad escolar, pero que se puede ir antes, ¿no? Sí sí, sí sí y eso también eh, lo hemos nos ha sucedido en base a la experiencia claro. originalmente nosotros pensábamos que o sea que lo pensamos para la edad escolar únicamente de 6 a 12ce eh, porque nuestro nuestro trabajo era ir a las escuelas etcétera pero nos pasó muchas veces que algunas escuelas tenían preescolar y nos, nos preguntaban si podían estar y la verdad es que funcionaba perfecto los niños y niñas se coleaban con la obra, eh, participaban, escuchaban, así que en base a la experiencia después de 12 años, 11 años de hacerla, podemos decir que es para niños de 3 a 12. Claro. Está muy bien, está muy sí, lo lo entienden de su, a su manera ellos. Sí, es sí, hay sí, parte hay mucha cosa, Exacto, ¿no? hay muchos estímulos y la obra tiene un ritmo muy muy vertiginoso, eh, como que está es muy dinámica, eh, hay mucho juego, así que eh, sí, eh, eh Hay, hay mucho para que el niño y la niña se enganche. Está muy bien, está muy bien. Vos hacés de Serafín, ¿no? Yo soy Serafín, ¿Y sí. ¿Y cómo te metiste en Serafín? ¿Qué hiciste para meterte en él? ¿Leíste? Y bueno, y es, sí, en ese momento leímos, eh, leímos también eh, está, aparece el personaje del zorro como como un personaje eh, que es eh, el que hace la música en un momento, entonces, eh, bueno, leímos como los los cuentos también curiosos eh, con los que nos íbamos a inspirar para hacer la obra, Juan y el Zorro está muy presente y sí, allá en ese momento cuando, cuando empezamos con el proceso eh compartimos materiales eh ¿no? y y y bueno, fue fue así como como lo fui creando, pero además, más allá de eso también era como la la creación de un niño que vive en el campo, ¿no? ¿Sí? Eh como esa como con esa libertad, con esa con esa forma de vincularse también con con otros con otras cosas que no son las que tienen ahora, ¿no? Es una pelota, un camioncito de madera, ¿no? Eh, bueno, su su libreta, o sea, como cómo se vinculaba con con esos objetos de eh, cuáles eran sus juguetes también, ¿no? En ese momento. Eh y bueno, y y y lo que más eh creo que es más eh, potente también ahí en la obra, es Serafín con sus vínculos, ¿no? Ah. Ella eh, eh, su prima con Serafín, eh, la abuela, hay, hay un pica. hay un vínculo muy muy muy potente ahí, que eso en realidad no fue biográfico, es decir, nosotros no investigamos qué vínculo tenía Serafín con la abuela, eso es absolutamente ficticio. Seguro. ¿no? eh pero sí, nosotros le dimos una una gran importancia al rol de la abuela ahí tiene como un rol sumamente relevante en, en en esa construcción de esa historia y en ese vínculo tan sensible que hay, entre, y esa complicidad que hay entre una abuela y sus nietos. Muy bien. ¿Cuándo se puede ver? ¿Dónde se puede ver? Bueno, se puede ver, el en el, el 22 de abril tenemos doble función en la Sala del Artesano, Mirá, ¿bien? En Ahí en Peñarol. Ahí tenemos doble función, en en nuestro Instagram, Teatro Sobre Ruedas, Uy, están todos los datos, bien y ahí pueden eh, también, eh, hay un sorteo, para porque hay eh, entradas bonificadas, entradas gratis, y también entradas comunes. Eh, y además, también vamos a las escuelas y a los colegios, o a donde quieran que nos llamen eh, para hacer la obra, obviamente... Eh, nos pueden comunicar Se pueden comunicar por ahí por el Instagram Y ahí están todos los datos de teléfono, mail, etcétera Exactamente eh, 22 de abril entonces Que es un 22 miércoles de abril, eh, Un miércoles, ah, la primera función es a las 10 de la mañana Y la segunda es a las 14 de la, de la, perfecto, de la tarde Perfecto, así ah, que los que van a la escuela era. de mañana Pueden ir de tarde y al revés Y ah, si no, con la escuela Y si no, con la escuela, exactamente. Sí, es un excelente paseo para la les esperamos, porque realmente es una obra hermosa. Ya hemos hecho varias funciones en el artesano, y sí. es una sala divina y nos funciona muy bien, y los niños lo disfrutan mucho, así que, bueno, espero que, que, que nos puedan ir a ver, y si no, estamos con la agenda abierta para todo el año eh, agendar funciones e ir a las escuelas, colegios, etcétera. Sí, sí. Esto además en Peñarol que se ha ido estableciendo como sala teatral y sí, espectáculos que no es solo para peñaroles, para Sallago, para Colón, para total. Barrio La Valleja, yo que sé, hay un montón de barrios ahí que les queda muy bien llegar hasta Peñarol. Agustín, te agradecemos mucho por estos minutos, ¿eh? Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Agustín Urruti, entonces.